Fronteras del futuro. Como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas a tal. Hola, ¿cómo estás? En el futuro. Y la, y la Super Bowl 2024 veo. 2024 los... Los... Los... Los... Eh, qué, unos. A los... Los... Eh, los, Kansas. los Kansas. Los Kansas. Kansas gana 24-20. A San Francisco. A San Francisco. 24-20. Y ahí están dándose de golpes. Eh, ahí está la Super Bowl que la entendemos todos, eh, el fútbol americano va a salir, va a salir un reportaje de estos de asesinos ¿Sí? de una estrella, eh no sé quién lo está rodando, está de una superestrella de esto y eh, que se demostró que, lo, que, que se suicidó porque estuvo detenido por varios asesinatos, era un, un eh, no sé, puertorriqueño, síndrome, Aaron Hernández se llamaba, Ajá. y entonces eh, eh, este individuo después en la autopsia, después de suicidarse, eh, se vio que tenía una patología cerebral, que parece ser que afecta mucho a los jugadores de este tipo de deporte, por esos encontronazos y golpazos que se dan otros, de hecho ¿no? creo que hay algunos deportistas de este deporte que se han retirado porque parece ser que esta patología es una eh, patología cerebral que sí. se desarrolla o, o está eh, fomentada parece ser por, por los golpes tan bruscos y esas acciones tan violentas que tiene el propio deporte uh -huh. Oh, qué historia, Efectos secundarios Efectos malos. Efectos secundarios de este deporte tan, de tanto impacto. Bueno, vamos a lo nuestro. Tan suave. Sí. De lo nuestro suave. habla de pinturas esta noche, pinturas Unas térmicas, marav ¿no? Maravillosas. ¿Tú te comprarías una casa que tuviera algo que eh, calentara la casa, que además Calepatia, ahorrara ¿no? energía, redujera las emisiones de CO2 y además limpiara el aire descomponiendo químicos contaminantes y eliminando patógenos dañinos? Esa casa? ¿Qué? Muchas cosas. Sí, sí, sí, sí, bueno, pues eso ya existe... Yo porque... con calefacción me conformo. Claro, con calefacción. Sí. Bueno, pues eso ya existe o por lo menos va a existir, parece ser, en, eh, con, pinturas, con pinturas especiales que ya están desarrollando en dos proyectos europeos que son diferentes pero son complementarios. Un primer proyecto se llama Ener Paint. ...y eh, está liderado por un profesor... ...de la Universidad de Liverpool... ...en el Reino Unido... ...el profesor Dimitri Shuskin... Eh, ...que lo que... ...están trabajando... En ...una pintura termorreguladora... ...que puede absorber... ...y liberar ca eh, calor... ...según nos, nos interese... ...o sea que te puede dar calor o frío... ...claro... ...fundamentalmente... ...en edificios de ladrillo... ¿no? ...y eh, lo que hace es que... Mm, ...permite mantener... ...las habitaciones calientes... ...aprovechando el exceso de energía... ...es decir... Se puede usar como un, eh, una forma de aislamiento para aumentar la eficiencia energética de las casas antiguas sin tener que gastar un fortuno, simplemente pintándolas, por así decirlo. ¿no? Pues nada, yo me lo pido. ¿cómo actúa? pues durante el día recolecta el calor que generan los radiadores e incluso las personas y lo libera por la noche cuando las temperaturas bajan son más bajas uh -huh. y eh, entre otras cosas también porque en estas casas antiguas muchas eh, tienen son de um, calderas de estas ¿cómo se llama? Eh, je, eh, calefacción central ¿no? Sí. y entonces la comunidad las apaga tiene un horario entonces por la noche se apagan esas calderas y eh, eh, ese calor ...acumulado durante el día... ...por estas pinturas... ...hacen que, la, que la, la pérdida de energía... ...de calor no sea tan abrupta... ...al cesar... No funcionamiento mejor el de calor las caderas. ...que el que da una calefacción una persona, central... ...una persona... ...no, además... ...pero una calefacción central... Sí, que eso, la tiene ...es tremenda... ...es estupendo... Es, es excesivo, ...pero la, es la caldera con calefacción central genera unos problemas Muchísimo. en las comunidades tremendo, ¿verdad? Tremendo sí. bueno pues lo que hace eh... no, luego os cuento cómo se calientan en Rusia bueno pues lo que hace es que eh, todo lo hace por los aditivos que se echan <risa> uy que uy, qué mirada de, se de efecto secundario ha echado <risa> Todo se consigue por los aditivos que, se, que tienen estas pinturas, ¿no? Son, eh, los llaman materiales de cambio de fase, que están, son parafinas, son hidratos de sal y ácidos grasos, ¿no? estos, estos materiales de cambio de fase están encerrados en cápsulas protectoras de tamaño nanométrico, que eh, son los que mejoran la transferencia de calor, ¿no? eh, Estos materiales, pueden almacenar grandes cantidades de energía térmica y cambiar de estado de sólido a líquido, o viceversa, uh -huh. sin alterar la propia temperatura. Es decir, que lo que hacen estos aditivos, en concreto los hidratos de sol, es que además, eh, de sol, de perdón, de sal, <risa> que sí. son muy, son, eh, tienen muy bajo costo y tienen una alta densidad volumétrica que los permite almacenar mucha, mucha energía, ¿no? Tienen un, un, un problemilla, por así decirlo, que, es que son muy difíciles de encapsular, ya que son corrosivos y además se disuelven en agua. Y esta investigación de, de este proyecto Enerpaint lo que ha eh, conseguido es encerrarlos en capas de polímeros muy finitas, muy finitas, de solo eh, 10 nanomicras, que los protege del, del ambiente en el que están y eh, además les permite responder a estos cambios de cambio De manera Pero claro, controlada. si es tan difícil de encapsular, será un gasto... Eh, no fuerte. porque no porque lo que han, al, al, han conseguido un sistema eh, eh, que les permite encapsularlos en estas eh, en ese eh, sistema, en de, este, en de, sistema. digamos que son difíciles de encapsular de forma eh, natural o, ah, o vale. de forma habitual no sé cómo decirlo ¿no? vale, vale. pero con este nuevo sistema que han obligado? Han, han obligado a, a estar encapsulado de día cuando las nanocápsulas eh de energía absorben y almacenan el calor a temperatura a la temperatura de fusión de estos materiales que que hemos dicho se convierten en líquidos y durante la noche las noches que son lógicamente más frías se cristalizan a una temperatura mmm, definida y entonces liberan el calor y calientan la habitación o sea, eh, este sistema se está aprobando y forma parte de un eh, programa más eh, amplio un proyecto más amplio que se llama Enercapsul y eh, en el que este, este profesor de la Universidad de, de, de Liverpool Dimitri está, di dise Dimitri está diseñando Exactamente. Eh, pinturas para, o sea, eh, es el sistema que se pueda ampliar no solo a pinturas, sino en textiles y en medicamentos. Ah. El segundo proyecto del que hablábamos se llama Air Light y lo que utiliza también son nanopartículas para purificar el aire. Este proyecto ya está en funcionamiento, ya está comercializado, por así decirlo, y lo que hace es reducir los contaminantes como dióxido de nitrógeno, eh, mata bacterias, virus, elimina moho, elimina malos olores, y además repele el polvo y la suecidad. Qué bien, qué chollazo, Yo me voy a comprar ¿Y ya. Esto, ¿Y esto cómo se hace? Esto se llama el principio pintura? básico. Sí, eh, lo que usa es el fenómeno de la, de la fotocatálisis, que es una reducción una reacción que ocurre de forma natural en la atmósfera para descomponer contaminantes. Y eh, utiliza los rayos ultravioletas del sol que brillan en la pintura, eh, que está hecha con nanopartículas de dióxido de titanio, que son los catalizadores donde se liberan electrones en la superficie. Y estos electrones son los que interactúan con la humedad que hay en el aire descomponiendo las moléculas de agua en iones que son muy reactivos, de muy corta vida y además tienen carga neutra, que son los llamados radicales hidroxilo y estos radicales son los que atacan las moléculas contaminantes y las convierten en sustancias eh, inocuas e inofensivas mejor que en las domóticas de pues las casas, casas sí. Eh, además ¿verdad? esta esta, eh, esta pintura de forma exterior también puede eh, aislar y enfriar espacios eh, interiores aunque esté pintada en, en de bueno, fuera bueno otro fuera. día cuento lo de los rusos que no ah, da pues tiempo sí. hasta aquí?